Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Recuerdan las veces pasadas cuando estuve hablando acerca del secreto del poder de la oración Si ¿Sí recuerdan que tenemos varias cosas Y si no te acuerdas de lo que he hablado acerca del secreto del poder de la oración No te preocupes Entra a través de internet a iTunes Baja el programa de iTunes Y le estoy haciendo comercial gratis a Mac Pero bueno Entra, a, ahí luego, luego les paso la cuenta ya, Los de Mac Los de Apple Pero baja el programa iTunes Y dentro de iTunes Store O sea, dentro de la tienda de iTunes Tú vas a encontrar el logo de ID Y entonces le das suscribirte Es completamente gratis Y puedes descargar todas las predicaciones Que hemos dado Ya están, creo, arriba todas, a creo que no más faltan tres, pero ya están prácticamente arriba todas y entre ellas está la de la oración. Entonces, puedes escuchar qué es lo que hemos hablado acerca de la oración para que te enchufes mejor con todo lo que estamos hablando. Entonces, si ¿sí recuerdan, iTunes, iTunes Store, le dan clic en ID... Suscribirse es completamente gratis y no te cuesta nada bajar las dedicaciones. Contra una gracias a Dios por eso, porque vas a otros lados y, y no, pues pagas, tienes que pagar 3 dólares o 1 dólar para bajarla. Aquí no, aquí la palabra de Dios es gratis. <risa> ok, entonces hoy voy a terminar de hablar acerca del secreto del poder de la oración. Y recuerdan que nuestro eh, versículo C era el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 7, en el cual dice, Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y todos dicen amén, porque todos dicen, ¡Wow! Voy a pedir todo lo que quiero, y me será hecho. ¡Sí, pero no! <risa> ok, hemos visto que... Eh, Y estoy va a ser un breve resumen O sea de, de De lo que he estado hablando Pero para que tú Obtengas ese don de la oración Número uno debes de permanecer En una unión, unión con quién, Recuerdan Con Jesús, una unión Con nuestro Dios, para que tú obtengas Esto Jesús en Juan 8, del 31 al 32, vuelve a repetir lo mismo y dice, hijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es otro versículo que también... Leímos. Ahora, ¿qué resultados teníamos de estar en una comunión con Él, de una unidad. Teníamos una confianza más firme. Hablamos también de que te conviertes en un residente de su presencia. Así como muchos quieren ser residentes de Estados Unidos, aquí lo que nos interesa a nosotros es no ser residentes de Estados Unidos, sino ser residentes de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Dios permanentemente? Yo quiero estar, es más, no me quiero salir de la presencia de Dios, yo no sé tú, pero a lo mejor tú eres de las personas que entras y sales de la presencia de Dios, y entras y sales, no, yo quiero permanecer en la presencia de Dios, ¿ok?, Jesús vuelve a decir otra vez, si permaneces, mí, si permaneces en mí, si permaneces en mí, si permaneces en mí, si permaneces en mí. Y una y otra vez Jesús nos está hablando, si permaneces en mí. Y aparte, y mis palabras permanecen en ustedes. Otra cosa que recibimos es que apreciamos de manera más profunda su presencia, su presencia. Y el último domingo que hablé acerca de esto, uh, estuve hablando de el privilegio de una poderosa vida de oración, cómo se puede obtener. Número uno, ya lo dije, permanecer en él, estar tenazmente aferrado a Jesús, descansar únicamente en Jesús. Yo no sé en qué estés descansando tú hoy, escúchame bien. Pero cada uno de nosotros descansa en distintas cosas. Tú puedes estar descansando a lo mejor en la cuenta de tu banco. Puedes estar descansando en la cuenta de tu banco. O puedes estar descansando en tus papás, porque sabes que tienes todo ahí. O puedes estar descansando en tus conocimientos. Pero sabes que todas esas cosas no te llevan a ningún lado porque no estás confiando y no estás descansando en Dios. Entonces, un beneficio, cómo se obtiene esto? Es descansar únicamente en Jesús. Y aquí puse, y quiero volverlo a leer, una fe temporal no te salva. Escúchame bien, una fe temporal no te salva. Se requiere de una fe que permanece. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo, ¿Lo puedes entender eso? No es una fe temporal, hoy sí te creo Mañana no te creo Cuando te necesito Te creo Cuando no te necesito Ni me acuerdo de ti No, no, no, no te creo ¿Si ¿Sí entienden eso? No puede ser una fe temporal No es al gusto Es crees O no crees Y si crees, crees todo el tiempo. Y aparte, crees todo el tiempo y crees toda su palabra. No pedacitos de su palabra, crees todo. ¿Ok? Pero bueno, el domingo pasado terminé, y perdón que esté haciendo un resumen, pero terminé con un resumen diciendo, si tú quieres este espléndido poder de la oración, del cual habla Jesús, de que todo lo que pidas, se te será dado, debes de quedarte en una unión de amor, viva, duradera, consciente, práctica y que permanece con el Señor Jesucristo. Así terminé el domingo, el último domingo que hablé de la oración. Y si tú puedes llegar a esto por la gracia divina, entonces vas a pedir todo lo que quieras y te será hecho. ¿Ok? Y quiero entrar y terminar este tema porque hay una segunda condición mencionada en el texto. Número uno dice Si permaneces en mí Y ya lo vimos durante tres domingos El permanecer en él Pero la segunda condición que pone Jesús ahí Dice Y mis palabras permanecen en ustedes Hay dos condiciones Permanecer en él Y que tu palabra Esta palabra Esta palabra Permanezca en ti Entonces es importante estudiar esta palabra Claro que sí Porque ¿cómo va a permanecer su palabra si no conoces esto? Y la Biblia es su palabra. ¿Ok? Entonces, ¿son importantes las palabras de Jesús? Claro. Claro que son importantes porque eso nos da la segunda condición para tener ese poder en la oración y poder pedir todo lo que quiero y me sea dado. En el versículo 4 dijo, permanecer en mí y yo en vosotros. Y ahora paralelamente a esto dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces ¿las palabras de Cristo y la persona de Cristo son idénticas? Pregunto. ¿La persona de Cristo y la palabra de Cristo son iguales? ¿Sí? ¡Claro que sí! Es lo mismo, porque algunos hablan acerca de Cristo como que es mi Señor, pero en cuanto empezamos a hablar acerca de la palabra de Dios, no, no, no, perdóname, pero yo estoy bajo la gracia y yo no tengo por qué seguir los mandamientos de Dios. Entonces, ¿es lo mismo Cristo y su palabra o no? Por eso es que debe de ser una constante, debe de ser permanente. Tú no puedes separar a Jesús de la palabra de Dios. Tú no puedes decirle, Jesús, tú eres mi Señor y hacer lo que se te venga en gana. No puedes. Porque estás haciendo, estás partiendo a Jesús de lo que Él es como Señor y de lo que Él es como palabra. Ya lo decía Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Y verbo qué es? Acción, es palabra. Entonces no puedes separar a Jesús de la palabra. Hay gente que no le importa lo que la palabra declara, es más, la hacen a un lado. Se contentan nada más con recibir a Jesús en su corazón, saber que sus pecados son eh, quitados, son borrados y ya. ¿Y lo demás? China libre. Pues no. En tu corazón tú puedes decir, Jesús... Yo te acepto y te recibo Pero en cuanto a tu persona Sabes que la gente, tú y yo Reclamamos en algún punto Libertad de pensamiento y decimos No, no, no, ¿cómo voy a hacer yo eso? Pero es que ¿cómo? ¿Cómo voy a perdonar a mi prójimo? Es que tú no sabes lo que me ha hecho Pues la palabra dice que perdones A tu prójimo y si es necesario hasta 70 veces 7 ¿Cuánto es 70 veces 7? A ver, matemáticos ¿Cuánto? 490, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Porque no nada más son 490 veces Qué fácil sería, ¿no? Entonces te llevo la cuenta, mija Y ¿sabes qué? llega hasta la 491 Y ya no te puedo perdonar ¡No! Por eso les dice Les decía yo, ¿quién da más? Porque es un ejemplo En que debemos entrar en un constante Perdón, y perdón Y perdón no podemos separar a Cristo de la palabra cuando tú dices, no es que yo reclamo libertad de pensamiento, sabes que lo único que estás queriendo tener es una escapatoria una escapatoria para no cumplir la palabra de Dios y si Dios te dice en, tu, en su palabra, no robarás no robas, no matarás no matas, no le debas nada a nadie, no le debes nada a nadie No adulterarás, no adulteras, No fornicarás, no fornicas. Ahí se saben los días manamitos ¿no? no necesito repetirlos Tú reclamas libertad de pensamiento Pero es una mera escapatoria Sabes que si tú declaras que Jesús es el Señor de tu vida Tú debes de entrar en las reglas Del reino Entiéndeme, cuando tú aceptas a Jesús y tú dices, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú entras al reino y el reino tiene unas reglas y las reglas están aquí. Aquí están las reglas. Tú eres ahora un súbdito del reino de Dios y no nada más eres un súbdito, un súbdito, no, un súbdito del reino de Dios, eres hijo de Dios. Eso lo dice la Biblia. Entonces, como hijo de Dios, debes de comportarte como tal. ¿Y cuáles son las reglas de papi? Ahí está en su palabra. Entonces, ¿podemos separar a Jesús de la palabra? No. No podemos separar a Cristo de la palabra. En primer lugar, ¿sabes por qué no podemos separarlo? Porque Él es la palabra. Él es la palabra, y en segundo lugar, ¿cómo nos atrevemos a llamarle Señor y Dios y no hacemos las cosas que Él dice y rechazamos la verdad que Él enseña? ¿Sabes qué? Tú y yo, como hijos de Dios, debemos obedecer sus preceptos, pues de lo contrario, de lo contrario, Él no nos aceptará como sus discípulos. Y nos podemos pasar aquí, si quieres, hasta la noche, ponernos verdes alegando entre que sí y que no. Yo me estoy apegando a lo que él dice su palabra. Él dice, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Si las palabras de Jesús no permanecen en ti, De igual manera en la fe, como práctica, tú no estás en Cristo. Escúchame bien. Muchas veces estamos pidiendo, estoy hablando acerca, el tema es acerca de la oración. ¿eh? ¿Cuántos han orado aquí? Orado, rezado, como quieras decir. ¿Cuántos han querido acercar a Dios? Oh Dios, ayúdame. ¿no? Y hasta le decimos, Diosito, ¿no? mi, mi Dios no es un Diosito, es un Dios. Sí. Si quieres decirle así con diminutivos o. ¿Cómo se Aumentativos. Pues mejor en vez de decirle Diosito, dile Diosote. ¿no? Digo, si le quieres decir así, ¿no? Pero cuánto que nosotros hemos entrado en oración a Él, yo estoy hablando de oración, pero si tú no permaneces en Él, ¿tu fe sabes cómo está? Así ah, es más, yo creo que ni tienes fe y te acercas a él queriendo obtener algo de él, queriendo que él te, te te haga el milagrito, pero tú ni siquiera tienes fe en él. ¿Por qué no tienes fe en él? Porque no permaneces en su palabra, porque no escuchas la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír qué, la palabra de Dios. Y ¿sabes que Yo no he tomado literal este, este, este versículo porque algunos dicen, bueno, leo, no, dice la palabra, escuchar la palabra, o sea que mis oídos tienen que estar escuchando mi voz declarando esa palabra para que entre por mi oído y baje a mi mente y luego baje a mi corazón y entonces el producto de sea que fe. Por eso a veces nos acercamos a Dios y sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo. Es más, ni, ni siquiera brincan un metro nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. No sabemos a quién nos estamos acercando. No sabemos ni quiénes somos en esa persona. Por eso esta, este grupo se llama Identidad y Destino. Porque vamos a empezar a trabajar en tu identidad. Que sepas quién eres en Dios. Para que sepas cómo acercarte a Dios y sepas qué es lo que Dios quiere en ti. Destino. Destino en tu vida Si tú sabes quién eres en Dios Y sabes qué es lo que ha hecho por ti Ya ha hecho por ti Y tú eres eso Entonces sabes a dónde vas Si no, nada más no Escúchame bien Jesús Su Evangelio Y sus mandamientos Son uno No puedes separarlos. Jesús, su evangelio y sus mandamientos son uno, y escúchame, si tú no tienes a Cristo, y si tú no tienes a sus palabras ¿sabes qué? y perdóname que te lo diga Él tampoco te tendrá a ti, y tampoco tendrá tus palabras sino que ¿sabes qué? vas a pedir y vas a pedir en vano, y ¿sabes qué? muy pronto te vas a cansar y vas a dejar de pedir, y ¿sabes qué va a pasar? te vas a empezar a marchar y cuando una rama se marchita, ¿qué pasa?, es cortada y es echada al fuego, ¿por qué no sirve?, entonces no me digan, uy, ¡Oh! entonces ¿qué hago?, no, es bien sencillo, permanece en él y sus palabras permanezcan en ti, ¿es tan difícil?, ¿es tan difícil?, Mira, cuando tú no encuentras, escúchame bien, este es así como un termómetro. A mí no me gusta poner termómetros y medir y que ya voy en el quinto escalón y yo voy a acnomia. Pero mira, poniendo un ejemplo, este es un termómetro. Si tú no puedes permanecer en unidad y en comunión con él, tienes un problema tremendo. Si tú no puedes empezar a leer la palabra y deleitarte escúchame ¿qué es deleitarse? deleitarse es piensa en lo que más te gusta ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? la pizza ¿de qué? de jamón okay. ¿qué te gusta? Decir? ¿qué es lo que más te gusta? está fuera de inspiración no sabe qué le gusta pero yo sé que te gustan las hamburguesas ¿qué te gusta papá? ¿una nieve de qué? ¿Eso? wow yo también quiero una nieve de vainilla Cuando te comes la nieve, ¿qué pasa? ¿Te gusta? ¡Mmm! Hasta sientes aquí atrás así como que chistoso ¿A poco no? ¿A poco no? Eso es deleitarse Y si alguien quiere pizzas, mira aquí tenemos pizzas muy buenas Aquí están las pizzas, ¿verdad Juan de Luego te paso la cuenta de comer Están muy ricas las no, este. Pero ¿qué pasa cuando te deleitas? O sea, lo disfrutas Mira, a mí me encanta la música Y hay momentos en los cuales pongo música Y cierro mis ojos Y me deleito en la música O sea, como que ves la música Bueno, a mí me pasa ¿no? O sea, como que veo la música Y me empiezo a imaginar cosas Increíbles en Dios y, y, y me deleito en la música ¿Qué te deleitas tú? Pero cuando te deleitas O sea, lo disfrutas Mira, cuando lees la palabra Así debe de ser sin embargo, te pones a leer y estás. No entiendo nada. ¿eh? ¿Qué quieres decir? No, a lo mejor decir. O sea, no es un deleite. Es un castigo. Es un sufrir. ¿Sabes qué? Yo te invito a que entres en una dimensión de permanencia de ser residente de su presencia, ¿se recuerdan cuando nosotros domingos hablaba de estar constantemente cuando vas manejando, cuando estás en el baño cuando estás en muchas cosas, o sea estar metido en su presencia ¿sabes qué? para que te empieces a deleitar con él, te empieces a ver cada vez y digas, wow, Qué grande es mi Diosito, no, mi Diosito no mi Diosote, cuán hermoso eres, tremendo eres tú Señor y él como tú, y entonces empiezas a alabarle adorarle, por, eso, por eso cantamos, por eso adoramos, porque ¿sabes qué? no podemos, o, o como podamos, expresarle a Él nuestra gratitud y nuestra admiración hacia Él por eso te invito a que te deleites en su presencia y cuando te empiezas a deleitar en su presencia empiezas a tomar su palabra y entonces Dios te empieza a hablar y te empiezas a deleitar y entonces empiezas a escuchar su dulce voz y dices, wow, Dios qué grande y hermoso eres tú me deleito en tu palabra me la comas, como las pizzas de Juan de Dios, que cosas, oh, esas de peperón, que ricas. ¿Vos no se la Santofa, claro? Yo tengo hambre. Estoy hablando acerca de la oración. Si tú no tienes a Cristo y a sus palabras, tampoco sabes que Él te tendrá a ti y a tus palabras. Miren, queridos hermanos, amados, yo estoy convencido de que hay mejores cosas para ustedes lo que estás viviendo hoy no es todo lo que vas estás viviendo hay más grandes cosas este año se ha declarado como que es un año sin límites ¿y cuánto lo declaran en su vida? yo declaro que para mí es un año sin límites en todos los aspectos y no estoy pensando en mi economía estoy pensando en todas las cosas que me rodean estoy pensando que esta iglesia es sin límites la presencia de Dios es sin límites la presencia de Dios en mi vida es sin límites la palabra en mi vida es sin límites Si te fijas, no estoy pidiendo una casa sin límites. No estoy pidiendo un coche sin límites con 800 caballos de fuerza. No, no estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo más de su presencia. Porque entre más quiero de él, entre más me deleito en su palabra, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Entonces no necesito estar pidiendo por mi milagrito. Lo que necesito estar pidiendo, dame más de ti, Señor. Y lo demás, mira, Él se encarga. ¿Pero quieres aquello ¿Sí? sin tener eso? No se puede, escúchame. No va a tener tus palabras Dios. O sea, como que, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Oiga, es un ruido. ¿Quién me habla? Va a decir el Señor. No te conozco. Y me estoy deteniendo demasiado aquí, no sé, no voy a poder terminar el tema. Tengo mucho todavía. Pero miren, yo, oh, mira, yo en mi oración, mi oración, y yo sé y estoy convencido que hay mejores cosas para ustedes, de cosas que acompañan tu salvación, porque tú has creído en Dios. Pero sabes que yo te invito a que abras esas dos puertas de oro. Si permaneces en mí Y mi palabra permanece en ti Y entonces entres en su presencia Y ¿sabes qué? vas a tener lo que estás pidiendo ¿Pero qué estás pidiendo? Porque todos nos vamos con el versículo Pedí todo lo que queréis Dios se lo ha hecho Sí, yo quiero eso Pero no quieres lo otro Entonces no puedes tener esto Ahora Voy a entrar por fin en el tema Número 3 ¿Por qué este privilegio de la oración poderosa Se debe obtener de esta forma? ¿Por qué Tenemos que permanecer en él? ¿Y por qué nuestra palabra tiene que permanecer En nosotros para obtener este privilegio De que todo lo que pida Me será hecho? ¿Quieren entrar al tema o ya nos vamos? ¿O ya lo regañé suficiente? ¿Quieren entrar en el tema? Ok Este extraordinario poder de la oración ¿Por qué es dado a los que permanecen en Cristo? Oh mira, yo le pido al Espíritu Santo Hoy yo le pido al Espíritu Santo Que todo lo que esté diciendo hoy Les anime Les anime Anímense A realizar el glorioso intento De ganar esta perla preciosa Que es el poder de la oración Mira, yo quiero de veras Es más, si no puedes, párate aquí oye una patada en un el trasero para que animarte si eso te anima con hasta estoy dispuesto a darte patadas en el trasero para que te animes porque si tú tienes ese poder de oración vas a obtener su presencia vas a obtener su palabra no vas a obtener lo que quieres ahí atrás lo que a mí me interesa que obtengas es su presencia y su palabra porque obteniendo eso vas a obtener todo lo demás ¿Por qué la pregunta es que permaneciendo nosotros en Cristo y sus palabras en nosotros, alcanzamos esa libertad y predominamos en la oración? Yo te voy a contestar con tres puntos. Y no tengo baterista, pero el primer punto... El primer punto yo te voy a contestar por qué es necesario permanecer en Cristo y por qué es necesario permanecer en su palabra. Primero... Te voy a decir por qué es necesario, porque número uno a causa de la plenitud de Jesús. ¿What? ¿Con qué se come eso? Viene con choco chips, ¿ok? ¿Qué es la plenitud de Jesús? Bueno, déjame te explico. Tú puedes muy bien pedir lo que quieras cuando permaneces en Cristo. Escúchame, bebé. Y aquí está la respuesta de esa pregunta que dijiste. ¿Qué es eso de la plenitud de Cristo? Bueno, la plenitud de Cristo es porque cualquier cosa que tú pidas Ya está alojada en Él. La plenitud de Jesús quiere decir que Él ya hizo todo. Y todo está en Él. ¿Va a estar? ¿Va a estar? ¿O ya está? Si ya está, entonces hay una plenitud. Entonces todas las cosas están en Él. Están alojadas en Él. Entonces tú puedes acceder a Él. Y si accedes a Él... Todas las cosas ya están en él, esa es la plenitud, todo está en él. Mira, allá por 1800 y fecha, un señor que, que se apellidaba Hall, lo mismo Hull, desarrolló un pensamiento en un famoso pasaje, en base a esto de la plenitud de Cristo. Y déjame decirte qué es lo que él puso, y me encantó, y lo puse así tal cual. Hablando de la plenitud de Cristo, dice... Deseas la gracia del Espíritu Vayan a la unción Del Señor Busca santidad Sigue su ejemplo Deseas perdón de pecado Mira su sangre Necesitas morir al pecado O sea, te está ganando el pecado en tu vida Mira su crucifixión Ya consumado es Necesitas ser enterrado en relación a tu relación con el mundo a esa, esa relación con el mundo que no te deja Vivir la vida que Dios quiere para ti Y dejarle el mundo ¿Quieres romper, enterrar esa relación con el mundo? De su tumba ¿Quieres sentir la plenitud de una vida celestial? ¿Quieres sentir la plenitud de una vida celestial? Contempla su resurrección ¿Quieres elevarte por encima del mundo y de tus broncas y todo y poder ver claramente? Reflexiona en su ascensión. ¿Quieres contemplar cosas celestiales en tu vida? Recuerda que Él está sentado a la diestra de Dios y que sepas que juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar a ti y a mí en lugares celestiales contra Él. ¿qué necesitas? estoy hablando de la plenitud de Cristo ¿por qué es necesario permanecer en Él y por qué es necesario para que las palabras permanezcan en nosotros a causa de su plenitud? porque cuando tú entiendes que todas las cosas ya están hechas por Él que Él ya no va a ser más porque ya hizo todo y en ese todo que Él ya hizo tú estás insertado ahí Wow. ¿si ¿Sí me siguen no? o no? ¿O estoy hablando, es que tengo de repente los voy con cara así ¿eh? si ¿Sí entienden que todo está en él, por eso es tan importante ahora recuerdan cuando leímos hace como dos o tres domingos acerca de que Jesús habla acerca de la vid y los pámpanos y que él es el señor de la vid y que él corta y poda la vid, recuerdan cuando y mucha gente, uy, le empezó así como espérame Señor, no me podes aquí, ¿no? pero lo hace con amor, ¿para qué? para que des más fruto, ¿recuerdan cuando mencioné todo eso? bueno siguiendo ese mismo ejemplo de la vida a través de esto hablando de la plenitud de Cristo vemos por qué la rama obtiene todo lo que necesita del tronco ¿por qué la rama obtiene todo lo que necesita del tronco? ¿o, o, o las ramas reciben por fuera cualquier otra cosa? no, ¿verdad? ¿verdad? La rama toma todo lo que necesita del tronco. ¿Y sabes por qué lo toma del tronco? Porque sabe la rama que en el tronco hay todo lo que necesita. No necesita andar buscando la, el, el, la rama otras cosas. Yo te, yo te hago una pregunta y también me la pregunto a mí. ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando otras cosas que no son de Dios, que no estén de acuerdo a su palabra? Porque entonces vamos a estar... Chupando a una savia que no es la savia de Dios. Y tú y yo, dice la palabra, que hemos sido injertados en, esa, en ese tronco. Entonces, cuando hemos sido injertados en ese tronco, empezamos a chupar la savia del tronco. ¿Y quién es el tronco? Es Jesús. Y Jesús es la palabra. Y la palabra de Jesús es lo mismo. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas empezar a chupar la sabia. Y la sabia es su palabra. Es todo lo que necesitas. No necesitas andarle buscando allá y que meterte no sé. En, en, en, en, adivinación y esoterismo y cienciología y tantas cosas que están saliendo hoy en día que están así como boom el boom No, no, no, no Él ya ha hecho todo, estoy hablando de la plenitud, Él ya hizo todo lo que tú necesitas y está en su palabra está en Él la rama toma del tronco porque sabe la rama que todo lo que necesita está ahí Mi oración ahora es, escúchame bien, y lo puse aquí, mi oración en mi vida, y te lo pongo como ejemplo, si lo quieres seguir, qué bueno, si no, busca a Dios, pero mi oración ahora es, oh precioso Señor, precioso Señor, amado Señor, si yo necesito algo que no está en ti, no lo quiero, Señor. Mi oración es, Señor, si hay algo que está llenando mi vida que no proviene de Ti, mira, Señor, no lo quiero. Así sea lo que más me gusta. Si no viene de Ti, Señor, no lo quiero. Deseo estar siempre sin eso. Escúchame bien. Deseo estar siempre sin eso. Estoy hablando de una decisión. Estoy hablando que yo estoy decidiendo estar y no tomar, perdón, no tomar cosas que no provengan de Él. Yo te invito a que tú reflexiones en tu vida, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Quieres tener poder en la oración? ¿Quieres que, que, que el Señor incline su oído para escuchar lo que Él está diciendo? ¿Sabes qué? Permanece en Él y sus palabras permanezcan. Escúchame bien, yo deseo en mi vida que se me niegue, o sea que Dios me niegue a mí, César, que Dios me niegue a mí cualquier deseo que se desvíe de él. Esa es mi decisión. Cualquier deseo, Señor, que no venga de ti, Señor, por favor, cierra las puertas. Dame con el palo si necesitas darme. Pero yo no quiero nada, yo decido Señor no tener ningún pensamiento ni ningún deseo que no provenga de ti. ¿Sabes que Esa es la dimensión en que tú y yo debemos entrar en Él. Debemos entrar tú y yo que mi deseo esté en Él. Y entonces te preguntarás ¿para qué necesito ir a otra parte? Tú eres mi todo Señor ¿Dónde más habría que buscar si tú solamente Tienes palabras de vida? Oh Dios ¿Cuántos distractivos Tienes en tu vida? ¿Cuántos distractivos? Y yo no digo que, que O sea que, que, que te encierres En un monasterio y no hagas nada ¿No? Te vayas allá a la montaña De, de ermitaño No Pero debes de entender qué cosas te están distrayendo de estar en la presencia de Dios y en no seguir y permanecer en la palabra de Dios. Entonces, el Señor de la vida va a venir y te va a empezar a podar y va a decir, ¿sabes qué? Jorge, yo quiero que tú lleves mejor fruto. Y como quiero que lleves mejor fruto, te voy a quitar esto. ¡Ay, pero duele, Dios! ¿Es que no sabes que me gusta? Me Sí, pero yo sé que necesito podarte. Yo necesito cortarte. Yo necesito podarte para que al final lleves frutos, o sea, que hasta las ramas se doble así de los frutos que lleves. Él nos está viendo. Él no hace nada en contra nuestra, sino en pro de nosotros. ¿A dónde más debería de buscar? Fíjate bien lo que dice la Biblia hablando de Jesús. La Biblia habla, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Jesús, habitase toda la plenitud. Está hablando de Jesús, dice, le agradó a, a, a Papi, a, a nuestro Dios Padre, le agradó que en Jesús su Hijo esté toda la plenitud. Habitarse toda la plenitud, y el buen agrado del Padre es también nuestro buen agrado. ¿Sabes por qué? Porque todo lo obtenemos de Jesús, entonces de lo que el Padre se agrada sobre el Hijo, también se está agradando de nosotros cuando tú lo tomas y vives en su palabra. Y sabes que cuando tú entras en esa dimensión, estás seguro que no importa lo que pidas, lo vas a obtener, puesto que está listo para nosotros. Y yo te lo digo por favor, no pienses en tus brocas, no pienses en tus deudas, no pienses en lo que quieres. Mira, yo quiero muchas cosas, pero lo que más quiero es su presencia y permanecer en su palabra. Porque sé que todo lo demás viene por añadidura. Y está listo para mí, pero la forma es que yo necesito buscarlo primero a Él y permanecer en Él. Entonces, número uno, a causa de la plenitud de Jesús, Dios nos dice, permanece en mi palabra y permanece en mí. Número dos, lo segundo es la riqueza de la palabra de Dios. Escúchame, si mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y os será hecho. El mejor hombre de oración, la mejor mujer de oración, es aquel que más cree. Híjole, ya nos metiste esa en una bronca tremenda. Y sí. Nos metimos en una bronca tremenda porque necesitamos creer para pedir. Y si tú no crees, pues aunque pidas, no recibas, porque no crees. Eso es un ciclo. El mejor hombre de oración es, es aquel que más cree y está más familiarizado con las promesas de Dios. Escúchame, ¿conoces las promesas de Dios? Hace un año o año y medio hablé acerca de las promesas de Dios. Los que estuvieron aquí recordarán y hablé de las promesas y una y otra y otra y otra y se quedaban así. Y les dije, todavía, ¿sabes que Todavía falta un chorro de promesas. estaría como una semana para hablar de todas las promesas de Dios. Algún día vamos a volver a hablar de las promesas de Dios. Pero si no conoces las promesas de Dios, mira, empieza a estudiar su palabra. Ahí están las promesas de Dios para tu vida. El mejor hombre de oración, lo repites, aquel que más cree y más familiarizó, está con sus promesas. ¿Sabes por qué? Porque después de todo, la oración no es otra cosa que llevar las promesas que están escritas ahí a su presencia. ¿Y sabes qué? La oración es, haz como has dicho. Fíjate presidente. Sí. Voy, voy a repetir El hombre El mejor hombre de oración y mujer Es aquel que más cree en él Y está más familiarizado con las promesas La oración No es otra cosa que llevar las promesas De Dios a él mismo Entonces tú les dices Tú le puedes llegar con Dios y Señor Tú dijiste Esto Pero si no conoces lo que dice aquí, ¿cómo vas a estar? Ay, Dios mío, ya viste a mi suegra otra vez, Diosito a mi suegra, mi madre, mi hermano, el primo, enano. O sea, estás pidiendo otras cosas. No ves mi situación financiera. No ves que me estoy muriendo de hambre. No ves esto, Dios. Y creemos que Dios tiene una varita mágica y dice, pum, ya ahí tienes tu Mercedes-Benz, pum, ahí tienes tu casa en Puerta de Hierro, pum, ahí tienes tu cuenta con 100 millones de dólares, pum, ahí tienes esto, y pum, y pum, y tu castillo, tu castillo en París, y tu, tu departamento en New York, ¿verdad? Es que yo fui a New York hace un poquito pero estamos pidiendo eso, no, la oración es llevar las promesas de Dios contenidas en su palabra y presentárselas a Él y decirle, haz como has dicho, órale, le podemos decir así, sí, claro, a ver, tú alguna vez fuiste hijo o tienes hijos, cuando el bebé tiene hambre, ¿qué hace?, Y se me rincha Llora y se me rincha Y tú corres como loco loca Para darle su bibi ¿Sí o no? ¿Qué te está pidiendo tu hijo? Lo que necesita Y tú dijiste que tío, Bueno, no, no le dijiste a él Pero tú tienes el compromiso de alimentarlo Entonces el hijo ¿Qué hace? Te exige Y le chita Entonces tú como hijo, tú puedes agarrar y decirle a Dios, Dios, no le vas a decir, ¿qué onda con mi carro del 2010? O ya lo no quiero el 2010, fúchila, el 2011. No le vas a pedir eso, le vas a pedir, haz como has dicho aquí. Yo te exijo, escúchame, yo te exijo como hijo que hagas lo que dices aquí, pero si no... ¿Conoces lo que dice aquí? ¿Cómo le puedes hablar a Dios de eso? Perdón, estoy mal La oración, escúchame, la oración es la promesa utilizada. Una oración que no está basada en una promesa de Dios no tiene un cimiento verdadero. Entonces tú vas a decir, ay, ¿cómo he estado orando mal? Porque no te estás basando en la palabra de Dios. Estás de perinche, no estás de pedir Y se os dará todo Estás de pedinche. Y pedinche es pedir Un berrinche Algo que quieres Y que te aberrinchas con eso Pero estás, no estás pidiendo de acuerdo a la palabra De acuerdo a las promesas Escúchame, si tú vas al banco y no llevas ningún cheque Y te digas, este, quiero 100 mil pesos ¿Qué tal vez en el banco? Pues qué bueno, yo también los quiero ¿No? Pero qué tal si tú llevas un cheque Y el cheque dice cien mil pesos firmados por el padre. Y llegas al banco y y lo ve el cajero y dice oh firmado por el padre. ¿No quieres que te dé también de una vez tus intereses por adelantado? Así son las promesas de Dios, pero tú debes de llegar con el cheque escrito. Y ese cheque escrito es la palabra de Dios, la cual es la que él amó y él se va a mover de acuerdo a esa palabra, no de acuerdo a lo que tú quieras. Porque muchas veces queremos torcerle el corazón a Dios, no ay Señor, ya soy tu hijo, ya soy tu hijo, yo he creído en ti, Señor, y me lo tienes que hacer y dice, perdón, no quiero ventanear a nadie, pero así estamos con Dios. ¿Pero qué tal si tú estás cerca? Señor, mira, en tu palabra Dice esto, en tu palabra dice esto Señor, y yo creo en ti, porque tú eres el Dios Todopoderoso, y yo sé, Señor, que tú me Haces sufrir más a las alturas Me das alas de águila, Señor Me das fuerzas como de búfalo Y empiezas a orar Y te empiezas a hacer como, uh, como el búfalo uh. mm. Tu garantía Es quien escribió ese cheque Sabes que tú tienes la palabra de Jesús, y si la palabra de Jesús permanece en ti, tú estás equipado con aquellas cosas que el Señor considera dignas de atención. Cuando tú le hablas al Señor con su palabra, oh, eso es música para mis oídos. ¿Qué quieres hijo? ¿Por qué estás pidiendo de acuerdo a mi palabra? Si la palabra de Dios permanece en ti Entonces tú eres el hombre o mujer Que puede orar, porque te diriges Escúchame bien, esto es bien importante Te diriges al grandioso No al diosito ¿eh? Por favor, miren, de su vocabulario Diosito, ya cuando digo, Ay, es que el diosito Es que no conoces a Dios Si conocidas a Dios dirías ¿Sabes qué? El Dios Todopoderoso, grande y hermoso, precioso Es mi Dios ¿Qué le pasa a este, no? me dice, no, es que Diosito me dijo y yo quiero me acerque a Diosito, no, yo me acerqué a Dios Todopoderoso con su palabra ¿qué le pasa? ella se volvió fanático escúchame bien si la palabra de Dios permanece en ti entonces tú eres el hombre o mujer que puedes orar ¿sabes por qué? porque te diriges al grandioso Dios con sus propias palabras te diriges al grandioso Dios con sus propias palabras y entonces vences la omnipotencia con la omnipotencia y no es que venzamos a Dios entienden pero te estás acercando al omnipotente con sus omnipotentes palabras y si todavía no han cambiado las matemáticas uno más uno son dos entonces se suma te estás dirigiendo al todopoderoso con sus propias palabras Mira, yo quisiera que tú tuvieras hoy un papel y una pluma y pudieras escribir, haz como has dicho. Y que pongas tu dedo ahí y que, y que escribas, ah, y, que, y que te, te, te, te dirijas te tu mirada a ese punto y digas, veas esa, esa frase, haz como has dicho. Porque esa frase significa que tú tienes una relación tan íntima con tu Dios que puedes acercarte confiadamente a su trono y decir, Haz como has dicho, pero aparte, eso quiere decir que conoces esta palabra profundamente. Mira, escribe eso, es haz como has dicho, pero no es una fórmula, ¿eh? no es una fórmula mágica. Dios, haz como has dicho y tu vida es un completo desastre. No es una fórmula mágica, ¿eh? no es este, Harry Potter y la varita mágica y demás, no, no, no, no, no, no. Tienes que permanecer en Dios y tiene la, que, la palabra que permanece en ti. yo te invito a que seas lleno de la Palabra llenate de la Palabra de Dios miren, estudien lo que Jesús ha dicho, estudien lo que el Espíritu Santo ha dejado registrado en ese libro precioso, inspirado divinamente, escúchame en proporción a la medida en que tú te alimentes de la Palabra, en que tú seas lleno de la Palabra, en que tú retengas la Palabra en fe, y en número cuatro, en que obedezcas la Palabra en, en tu vida, entonces en esa proporción serás diestro, diestro en el arte de la oración Lo voy a repetir Te alimentes Seas lleno Retengas la palabra de fe Y obedezcas la palabra Vas a ser un Esparachín diestro con la palabra En la oración Tú vas a adquirir Una habilidad como luchador Recuerdan, no sé si conozcan la historia Pero de repente Jacob Tiene un sueño que es una escalera que sube y baja, el ángel está dormido. Pero de repente ve a un ángel y, y, y se pone a pelear con él y él sabe que es el ángel de Dios. Y, y a pesar de que está la lucha tremenda, Jacob se agarra del ángel y no lo suelta y le dice, yo no te voy a dejar hasta que me olvides. Se convierte en un luchador porque sabe con quién está luchando. ¿Sabes qué? Yo te invito a que seas un luchador con Dios, con su misma palabra, con su misma palabra y te agarres de él y le digas, Señor, a través de tu palabra, porque tu palabra dice que esto y es, mi badaba, yo no te suelto hasta que me bendigas. Y si me quedo cojo, me quedo cojo, porque Jacob le dio un balazo al ángel y quedó cojo. Entonces andaba el ángel pero bien bendito. Bien bendito. Y algunos dirán, ¿cómo que cojo, bendito? Pues sí, cojo, bendito. Cojito Pero bien bendecido. Conviértete en un luchador para que tú puedas argumentar con Dios, con tu fiel Dios. Instruyete en las doctrinas que Él habla de la gracia. Que la palabra de Cristo permanezca en ti para que sepas cómo permanecer confiadamente delante de su trono. Porque cuando tú no puedes permanecer, cuando hay cosas en tu vida que no le agradan a Dios, te da pena estar delante de su trono. Y entonces entras, ay Diosito Ay mira Ay mira Señor este Mira Señor Cuando tú permaneces en él Y su palabra permanece en ti, tú entras Dios, gracias, te, te honro como Señor y salvo Pero entro a tu trono con confianza Señor y empiezas a hablar Confiadamente con tu padre ¿Tú quieres eso? ¿O quieres llegarle? No Señor este, Como los agachados No Señor, no, mira yo Permanecer en Cristo Y que sus palabras permanezcan en ti Es lo más grande Que puedes tener Ahora Voy a entrar aquí en un punto Y estoy hablando acerca de la oración Y no estoy ventaneando a nadie Ni estoy hablando de nadie en particular Pero Hay una pregunta que queda en el aire ¿Por qué Un hombre que permanece en Cristo Y un hombre o mujer que permanece en Cristo O un hombre y una mujer Que las palabras de Dios permanecen en él Puede pedir lo que quiera y le será hecho Yo te voy a decir Y esto es bien importante Y tiene que ser un eje en tu vida Porque un hombre de este tipo Un hombre que está en Dios Y permanece en su palabra Y la palabra permanece en él en él hay una predominancia ¿Saben lo que es predominancia? Que domina Que domina sobre los que domina hay Predomina en él la gracia Que origina en él Una voluntad Escúchame, esto es bien importante Una voluntad renovada Muchos de nosotros No podemos hacer las cosas Y no podemos avanzar más allá Porque no tenemos voluntad Y menos una voluntad renovada Voluntad significa que tú puedes tomar decisiones Y voluntad renovada quiere decir que tú puedes tomar decisiones En Dios Que son mejores Si tú no puedes tomar decisiones Si tú estás estancado en situaciones Si tú no puedes ir más allá O no ves cómo ir más allá Es porque tú no estás permaneciendo en Dios Y sus palabras no están permaneciendo en ti. Escúchame, estás utilizando a Dios como juguete. Por eso Él no te escucha. Por eso Él no te bendice. Por eso no está su presencia en ti. Por eso te das en enfrentazos y te das contra el suelo muchas veces. Porque sabes que tú no estás permaneciendo en él. Sus palabras no están permaneciendo. Pero el hombre que permanece en él Hay una gracia Que, que origina en él Una voluntad renovada Que sabes que es conforme O sea, de la misma forma Conforme es de la misma forma Que la voluntad de Dios ¿Entiendes eso? Que es de la misma La voluntad renovada en ti A través de permanecer en él Y permanecer en su palabra Trae Una voluntad renovada que es de la misma Forma que la voluntad de Dios Yo te voy a poner un ejemplo Y esto es lo que ha venido pasando en nuestras vidas De mi esposa y mí. Yo te voy a poner un ejemplo, suponte que un hombre De Dios está en oración Que está en Dios y, y yo pienso que tal o cual cosa es Deseable, o sea quiero yo esto Pero sin embargo recuerdo Que yo no soy nada Sino solamente un bebé comparado con la sabiduría de Dios. Pero yo quiero esto. Pero yo sé que Él tiene más sabiduría que yo. Entonces lo que hago es, voy y entro en la presencia de mi sabio Padre y le digo, papi, papi, mira, yo quiero esto pero mi sabiduría no alcanza a entender si esto que quiero es bueno para mí. ¿Sabes qué, Dios? Papito querido, yo someto mi voluntad a ti. Yo someto mi voluntad a ti. ¿Y sabes qué, papi? Te pido, enséñame, enséñame a saber qué pedir. Enséñame a saber qué pedir. Y aunque Dios en su palabra me está diciendo, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras. Y a pesar de que me está diciendo, pide lo que quieras. Yo agarro y entonces me encojo ante, ante su gran majestad y le digo, mi señor, aquí tengo una petición a la cual no estoy muy claro, pero en la medida de mi juicio es una cosa que yo deseo y la quiero, pero señor, no estoy capacitado para juzgar por mí mismo, por lo tanto te ruego, padre, no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. ¿Es que distinto has venido? Y sin embargo nosotros estamos ¡Ay Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¿Por qué no tengo lo que quiero Dios? Porque pues ni siquiera Estás pidiendo conforme a mi voluntad Y cuando tú sometes tu voluntad A su voluntad De acuerdo a su palabra No de acuerdo a César Sino de acuerdo a su palabra Entonces tú vas a pedir De acuerdo a su voluntad Y él te va a decir ¿Sabes qué? ¿Sabes veces te va a decir No O a veces te va a decir, sí. Pero como él sabe más que tú, él te va a decir, orá, Pero cuerpo. ¿O no? ¿Sabes qué? No. Pero es que si yo lo deseo, yo lo quiero, es que me gusta, es que no lo puedo dejar. Sí, hijo mío, sí, sí. no yo preguntan, ¿estás preguntando? Yo estoy Por ahí. No ves que cuando estás en, esa, en ese punto de, sabes qué, padre, yo no sé qué hacer, yo lo no quiero. Pero yo no sé qué hacer, pero yo rindo mi voluntad. Y sabes que estás en la misma voluntad de Dios. Porque entonces se va a hacer no lo que tú quieras, sino lo que Él quiere. Y la voluntad de Dios está sobre ti. ¿Tú quieres la voluntad de Dios sobre tu vida? ¿Quieres la voluntad de Dios sobre tu vida? Somete tu voluntad a la voluntad de Él. Y entonces vas a estar haciendo su voluntad, que viene de acuerdo a su padre. Entonces, cuando tú entras en esa dimensión de pedir, entras en la dimensión de pedir lo que quieras y te será hecho. Y tú me podrás argumentar, bueno, entonces ya no, es, ya no es cierto, la palabra dice pide lo que quieras. Ah, entonces ya me la estás jugando chueca, ya me la estás volteando. Yo no te estoy volteando nada. Yo lo que te estoy diciendo es que rindas tu voluntad a la voluntad de porque es el mejor lugar donde puedes rendir tu voluntad. Y sabes que tú y yo estamos rindiendo nuestra voluntad a otras cosas. Estamos rindiendo nuestra voluntad a las cosas del mundo, a, a, a lo que nos ofrece el mundo. Y sabes que por eso, por eso empecé hablando acerca del poder de la oración diciendo, tú tienes que permanecer en Él, fuera de Él, no hay nada. Debes de estar en lo profundo de tu corazón que únicamente yo quiero lo que mi Señor quiere. Y entonces entras en la dimensión de pedir lo que quieres y te será hecho. ¿Sabes por qué un hombre y una mujer puede entrar en esa dimensión? Porque está permaneciendo en él y la palabra de Dios está en él. Entonces quiere decir que es un alma es un alma, perdón, y una persona santificada, guardada para Dios. Entonces Dios ve a esta persona apartada para Él, guardando su palabra y entonces le dice, pide lo que quieras y te será hecho. Pero debemos pedir sin tener lo otro. Escúchame, si tú no estás en Dios y si tú no permaneces en su palabra y no conoces su palabra Dios no va a escuchar tus oraciones y no va a darte lo que tú quieras aunque Él lo diga en su palabra y lo puedes tachar y lo puedes poner por toda tu casa pide lo que quieras y te será hecho si tú no permaneces en Él no te será hecho porque Dios no va a volcar su omnipotencia sobre una persona que no está en Él Porque si él, imagínate qué pasaría Si Dios, si yo, César No estoy en él Y vuelca toda su omnipotencia en esa frase Pide todo lo que quieras ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Yo voy a pedir pura porquería Porque hay porquería en mi corazón Por eso Dios no contesta nuestras oraciones Porque no queremos vivir una vida conforme a él Y en él Escúchame, eh, te estoy dando la llave del secreto porque a veces nuestras oraciones no son escuchadas. Porque no queremos permanecer en él. Queremos la fiesta, pero no queremos pagar la fiesta. Y pagar la fiesta es permanecer en Él, y estar en Él. Entonces, todo, imagínate, ¿qué haría una persona que no está en Dios? ¿Qué haría una persona ¿Sabes qué pediría ese hombre? Pediría la lana La dama Y la fama Y mira Mi oración, créanme Que mi oración es que cada uno de ustedes Sea bendecido en Dios Que tú seas prosperada Que todo lo que tú hagas Sea de éxito Pero necesitas permanecer en Dios Necesitas conocer su palabra Porque Dios no te va a dar a ti Su omnipotencia No te va a dar ese poder De pedir todo lo que quieras Si tú no estás en Él ¿Sabes qué pedirías? Una buena copa O permiso para disfrutar tus de deseos que, que no son de acuerdo a Dios ¿Sabes qué? Sería bien inseguro Confiar a la mayoría de los hombres Este permiso con tanta libertad Pide lo que quieras y te será hecho. Pero cuando Dios toma a un hombre Y lo ha hecho nuevo Y lo ha revivido a una vida nueva Y lo ha formado a la imagen de, de su hijo Jesús A su propia imagen y semejanza Y ese hombre vive de acuerdo A la palabra de Dios Y vive metido en la presencia de Dios A través de oración, a través de permanecer en él Y todo lo que ha hablado todo durante esos tres domingos Entonces Dios puede confiar En ese hombre y en esa mujer Y entonces tú él Vas a tener a tu gran padre Al Dios grande y poderoso Sobre ti, y entonces Él va a verte Igual que ve A Jesús ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cómo es Jesús? Jesús es santo Jesús es puro, Jesús cumplió Toda la palabra que Él mismo mandó Así debemos de ser tú y yo Entonces, ¿quieres el poder De la oración? ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas? Yo sí quiero Y no estoy diciendo coches mis todo lo demás yo quiero estar en su presencia ¿sabes qué? porque al estar en su presencia al, al, al vivir esa palabra de Dios que está ahí entonces Dios, Dios el Padre nos ve y nos trata como trata a su Hijo Jesús Jesús pudo decir y lo puedes ver ahí en la Biblia yo sé que tú siempre me escuchas Padre ¿sabes por qué Jesús pudo decir eso? Porque él permanecía en Dios y cumplía su palabra. Entonces él tenía la seguridad de decir, yo sé que tú siempre me escuchas. Y sabes que hoy, hoy Dios te está educando para que tengas esa misma seguridad. Escúchame tú de la puerta, este cuate habló una hora y no, no entendí nada. Llévate dos cosas, permanece en él y permanece en su palabra. Entonces, cuando tú estás así, tú puedes decir confiadamente, como el salmista dice en un salmo, dice, el Dios mío me oirá. Qué confianza, qué confianza. ¿Acaso no se te hace agua la boca por este privilegio? Un privilegio de oración que permanece. ¿Acaso no anhela tu corazón eso? mi corazón anhela eso eh. es mediante escúchame, la santidad es mediante la unión con Cristo, es por medio de permanecer en forma continua de Él es por medio de aferrarse de una manera obediente a su palabra y a su verdad que tú vas a alcanzar este privilegio mira, ese es el único camino seguro. si te platicaron otra cosa te engañaron ese es el único camino y cuando tú caminas una vez por ese camino Es una vía segura y eficaz para ganar un poder en la oración. ¿Cómo van a estar? Claro, me falta Es tremendo esto. Mira, no me importa tomar 18 domingos para hablar de esto. Si logro, a través del poder de Dios, no es, no es a través de mí, pero si logro, logro que tu vida cambie en este punto, tu vida va a ser completamente transformada. Tu vida como hijo de Dios va a ser completamente transformada. Vas a dejar de estar de peliche y vas a estar pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque rindes tu voluntad. A la voluntad de él Y permaneces en él Y permaneces en esa palabra El tercer punto De por qué Dios hace que De esta forma de permanecer en su palabra Y permanecer en él les da este, Nos da este don Precioso de oraciones Porque un hombre va a tener éxito en oración Cuando su fe Sea poderosa ¿Cómo es tu fe poderosa? Cuando permaneces en Jesús Porque la fe es la que sobresale En la oración La palabra dice al que cree Al que cree O sea es fe Al que cree Todo le es posible Todo le es posible Un hombre que permanece en Cristo Y las palabras de Cristo permanecen en él Es eminentemente un creyente y por consiguiente es eminentemente exitoso en la oración. Ciertamente este hombre tiene una fe poderosa pues su fe lo ha llevado a un contacto vital e íntimo con su creador, con Jesús y por lo tanto está junto a la fuente de toda bendición, está junto a la fuente de toda vida y puede beber de ese pozo de vida hasta la saciedad. ¿Tú quieres beber de ese pozo? Está junto a él. Además, ese hombre que cree, tiene el Espíritu de Dios habitando en él. Si permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti, entonces el Espíritu Santo ha llegado y ha establecido su residencia en ti. En ti. ¿Y qué mejor ayuda podríamos tener que la del mismo Espíritu de Dios? Porque dice la palabra que el mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, él está bueno, no sé cómo nada, pero Eso es lo que yo entiendo por y Él mismo está pidiendo por nosotros. Y sabes qué? ¿Y qué crees que el Espíritu Santo va a estar intercediendo por nosotros? Por tu carrito, por tu casita. ¿Por qué va a estar intercediendo el Espíritu Santo, Señor? Lo más cercano a ti, Señor, que el reino su voluntad a ti. Eso es lo que el Espíritu Santo está pidiendo. Está intercediendo por ti. Porque, quien dice la palabra, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el mismo espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios entonces, el Espíritu de Dios que está viviendo en ti, que te ayuda y que gime por ti, el Espíritu de Dios conoce lo que hay en el corazón del Padre entonces el Espíritu de Dios empieza a pedir conforme a lo que está en el corazón del Padre y el producto de eso, si tú estás en Dios si tú guardas la palabra de Dios, tu boca va a empezar a pedir conforme a la voluntad del corazón del Padre, porque eso es lo que el Espíritu Santo está jalando en el corazón padre. Padre, wow, qué cambio de dimensión en la oración. Ya, en, por favor, cero pediches, pidan la presencia de Dios, pidan que la permanecer en la palabra de Dios. Ese es el propósito del Espíritu Santo reflejado en nosotros, que el Espíritu jala lo que hay en el corazón del Padre. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo es imposible que pida. Cosas contrarias a lo que el Padre tiene en su corazón ¿Y sabes que Lo que el Padre tiene en su corazón Él Él Ya no lo sabe Entonces el Espíritu pide Al corazón del Padre Lo que el corazón del Padre ya tiene para nosotros ¿No te encanta eso? A mí, yo cuando veo esto, yo digo, yo me enamoro más de ti, Señor. Porque no solamente me haces que permanezca en ti y que tu palabra, yo permanezca en tu palabra, sino que me das el Espíritu Santo para que yo pueda pedir conforme, no a mi corazón, no a mi mente, no a mis bocas, sino conforme a lo que está en tu corazón, Padre eterno. Wow, ¡Qué gran amor! Mira con cuán, cuán amor nos ha amado el Padre. Así dice la palabra. ¿Cómo va la canción? No me acuerdo la canción, pero hay una canción que dice, mira, compadre amor, nos ha amado el padre. ¿Qué más dice? Que nos ha hecho hijos de Dios. Para que como hijos pidamos conforme al corazón de nuestro Padre. Hijo Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Pero yo quiero de todo lo que hoy yo he estado hablando, tú te lleves dos cosas. Te lleves el segundo punto que es permanecer en la palabra de Dios. No puedes separar a Jesús. Escúchame. ¿me esperas tantito para por favor? Espera, no, si estamos en una reunión. Espérame, por favor. Por favor, no puedo ver ahí. Escúchame. El primer punto es permanecer en Él, entrar, no se distraigan por favor, aquí estoy yo. gracias. El primer punto es permanecer en Él, estar en Él, vivir en Él, deleitarte en Él a través de una vida constante en oración. Y oración no es, puede ser arrodillarte, puede ser, pero puede ser en platicar. Lo segundo es permanecer en su palabra. Tú no puedes vivir tu vida fuera de esa palabra de Dios. No puedes. Mira, no traje mi Biblia hoy, pero muchos, muchos cristianos lo que hacen es, y, y cuando lo he hecho se me eriza arrancan páginas de la Biblia prácticamente, sabes que yo no vivo conforme a esto, no puedes hacer eso, no puedes, no puedes, llévate hoy dos cosas, permanece en él y sus palabras permanezcan en ti, quieres tener éxito en oración. Quieres que tus oraciones, tu papito querido, te escuche? porque es tu papi querido. ¿eh? Y si no lo crees, yo por favor, Señor, aumenta su fe, porque debes de saber que es tu papi. Acércate a él, acércate a él. Yo te pido que cierres tus ojos. Pónganse de pie, por ¿no? favor. Gracias por haber escuchado este mensaje de Ivy.